<risa> Hola amigos, esta vez les traigo un relato que a pesar de estar más tocado que mis huevos, me sigue pareciendo muy bueno y es el retrato del payaso, luego les narraré otro, con la colaboración de mi asistente Cristóbal, llamado, El diario de un soldado. Bueno comenzamos con... El retrato del payaso. Un hombre, padre de familia, decidió construir una casa para poder vivir en ella durante todo el año, junto con su familia, su mujer y sus ocho hijos, así hizo una enorme mansión preciosa, que era la envidia de todo el pueblo. La familia se trasladó a vivir allí en el momento en que el pintor dio la última pincelada, decoraron la casa a su gusto y colocaron un cuadro que habían comprado de regalo de cumpleaños a una de sus hijas en el salón, el cuadro mostraba un payaso visto de cintura para arriba que tenía los dedos de las manos estiradas, les gustaba mucho y además había sido muy barato. Cuando llevaban unos pocos días viviendo allí Chloe, que así se llamaba la esposa, fue a despertar a una de sus hijas que dormía sola en una habitación, cuando vio que estaba muerta. Chloe un chillido e histérica, fue a llamar a su marido y le exigió que se debían marchar de allí en el acto, que no le gustaba la casa y que estaban ocurriendo cosas muy extrañas, ya que el payaso del cuadro había bajado un dedo con lo cual ahora solo mostraba 9 de esto ella no se dio cuenta el hombre la tranquilizó y consiguió que se quedara tranquila en la casa. Dos días después misteriosamente uno de los hijos adolescentes se estrelló con la moto y falleció, la mujer volvió a exigir marcharse de la casa pero se quedaron. Y así fueron pasando los días y cada poco moría un hijo, Claude se empezaba a volver loca, de ocho hijos que habían tenido solo les quedaban cinco, sin embargo su marido pensaba que era mala suerte, Claude decidió que al día siguiente se marcharía de la casa con sus hijos y dejaría allí a su marido. A la mañana siguiente Chloe estaba muerta. El hombre se dio cuenta de que eso ya era demasiada coincidencia y se fijó entonces de casualidad en el cuadro y vio que ahora solo mostraba para arriba seis dedos y decidió investigar acerca de él. Al siguiente día los gemelos aparecieron a las orillas del río al parecer ahogados, el payaso mostraba ahora cuatro dedos, ese mismo día murió también otra de las hijas por una sobredosis de droga, según las autopsias determinaron, pero el hombre sabía que eso era obra del payaso y vio que había bajado otro dedo. Juró por su vida que protegería a los dos niños que le quedaban, uno de dos años y otro de seis, pero por mucho que jurara y perjurara no conseguiría nunca que esas desgracias parasen pues cinco días después murió al menor de los niños y el payaso ya solo mostraba dos dedos. Una semana después murieron los dos, padre e hijo en un incendio que destrozó la casa, dicen que el cuadro se salvó y lo cierto es que todas las familias que han poseído un cuadro con dichas características han fallecido todos los integrantes de la familia. Así que cuando alguien te quiera regalar un cuadro de un payaso di, que no. Muy interesante, bueno Cristóbal, vamos con el siguiente relato. Está bien, pendejín. Sóbame, diario de un soldado. Vamos vamos. Corran corran. Pérez, apúrese, Pérez. La helada noche de Malvinas, caía con una fuerte nevada, los compañeros del soldado Pérez, lo dejaron caído, atrapado en una raíz, a Pérez, se le ocurrió escribir en un cuaderno, 5 de abril de 1982, me quedé atrapado en una raíz después de una explosión de la gran puta, y encima los gracas de mis compañeros se fueron cagados, tengo un frío bárbaro, un hambre, y quiero volver a mi casa con mi vieja, mi viejo y mis hermanos, 12 de abril de 1982. Ya estoy, que parezco un escarbadientes, y tiré lejos mis cosas por miedo a suicidarme, no aguanto más. 15 de abril de 1982 estoy con un miedo, apareció otro soldado, no sé si me estoy volviendo loco o qué carajo me pasa, este tipo lo único que hace es llorar, grita como un torturado, reza y amaga a salir, le pregunté cosas pero no me contestó, 30 de abril de 1982, ay dios, si pudiera cortar esta raíz de mierda, pero soy tan idiota que tiré mi cuchillo, este tipo cada vez me da más miedo y es muy real, se me ocurrió una idea, voy a ver si este tipo me presta su cuchillo, me lo va a prestar, Estas son las últimas cosas que voy a escribir. Hola. Señora Pérez, lamento informarle, su hijo murió en acción. No. Por favor, dígame que me miente. Lamentablemente no señora, fue encontrado atrapado con varias puñaladas, y huesos rotos, lo lamento mucho señora, suerte. Bueno, ahora me toca a mí, este relato que les contaré se llama, El diablo de la bañera, disfrútenlo. El diablo de la bañera. ¿Nunca te has puesto nervioso pensando en, en lo que puede haber detrás de la cortina de la bañera cuando vas al baño? La gente normal no suele pensar estas tonterías, pero hubo una historia real, que sucedió en 1993, en un pueblo de California llamado Fallenleff. La familia Straubil vivía plácidamente en una casa de campo muy cerca del pueblo, y se les consideraba personas completamente normales, que disfrutaban ayudando a los menesterosos, y el padre solía donar dinero a organizaciones benéficas, además de ayudar en comedores públicos donde se recogían a los desamparados. Pero la vida en el pueblo cambiaría con la llegada de una caravana en la que iba un viejo con aspecto de vagabundo, pocos dientes, calvo, desaliñado y fumador de pipa. El viejo iba llamando y gritando por la calle, advirtiendo a la gente de que un mal se acercaba. La gente lo tachaba de loco, y el viejo se desesperó y comenzó a pegarle a un hombre y comenzaron una pelea. De repente el padre de la familia Straubil cuyo nombre era William, paró la pelea y preguntó por el motivo de esta. El viejo solo le dijo a Will, él vendrá por ti, le gusta alimentarse de personas con buen corazón, debes dejar el país e irte con tu familia, estás advertido. La gente comenzó a buchearle y se fue del pueblo. Esa misma noche, Will tuvo un sueño extraño. Estaba jugando en el parque con sus dos hijos y su esposa, pero un hijo comienza a llorar y le dice que un señor quería hacerle daño. Entonces Will se preocupó y vio que su hijo tenía un colgante en forma de una calavera, algo que no había visto nunca antes. Al verlo, él se sintió paralizado, con un miedo inexplicable, mientras su hijo le hablaba, él solo oía un murmullo, y al fondo, en la entrada del parque veía una figura vestida de negro, que le sonreía diabólicamente. Él se despertó sobresaltado, y vio que era de día. Eran las 12 de la mañana, y todo el mundo se había levantado ya. Él olvidó esa pesadilla y no le dio importancia, pero esa noche también soñó algo parecido, solo que esta vez estaba en un parque de atracciones. Un hijo suyo quería montarse con él en la montaña rusa, pero el otro no, y le pareció muy extraño ya que solía ser el más vivaraz de los dos muchachos. El niño parecía enfermo, tenía la mirada caída y parecía tener dolor de estómago. Entonces Will se acercó para verle de cerca y vio otra vez ese colgante colgado a su cuello, él simplemente quedó paralizado del miedo, no podía hablar, los ojos del niño tornaron color blanco y cayó al suelo desmayado, todo el mundo se acercó preocupado, entonces Will subió su mirada y allí estaba, era la figura de negro, mirándolo sonriente, penetrando en su alma. Se despertó en mitad de la noche sobresaltado vio a su amada durmiendo lo que le tranquilizó pero no podía sacarse su sueño de la cabeza fue al baño a remojarse la cara y cuando estaba a punto de salir de él le pareció ver algo detrás de la cortina de la bañera era la sombra de una mano estaba acariciando el tejido suavemente y con movimientos lentos él pensó que se trataba de los niños gastándole una broma así que se acercó y retiró la cortina de golpe no había nadie, pero estaba allí, era real, era el colgante maldito de sus sueños, estaba en el suelo de la bañera, él no quiso creerlo, no podía ser cierto, sintió un miedo estremecedor, su cuerpo se paralizó y estuvo a punto de desmayarse. Consiguió conservar la conciencia y agarró el colgante, y se lo llevó con el coche hasta el vertedero, donde lo arrojó lo más lejos que pudo. Él seguía nervioso, pero planeó mudarse a otro estado después de eso, con lo cual se sentía más tranquilo. Cuando los niños volvieron del colegio, vinieron muy contentos. Uno de ellos le llamó. Papá. Papá. Mira lo que encontramos. Y allí estaba, colgado de su cuello, el maldito colgante, era como una maldición. El padre agarró a su hijo y le quitó el colgante, ¿dónde los has encontrado? Le preguntó. Will estaba perdiendo los estribos y el niño comenzó a llorar. Su esposa se extrañó del comportamiento tan violento que estaba teniendo Will e intentó tranquilizarle. De repente el padre se arrepintió de haber tratado así a su hijo y le pidió perdón, con lo que el niño dejó de llorar, pero se fue a su cuarto sin hablarle. Entonces, cogió el colgante, lo arrojó a la taza del baño, y tiró de la cadena. Su esposa lo miraba preocupada. Él no parecía el Will de siempre, comenzaba a parecerse más al maníaco que visitó su pueblo días atrás. Will comenzó a hacer las maletas, y su esposa se alarmó. «¿Qué estás haciendo?» Le dijo ella. «Nos vamos de aquí, no quiero pasar ni un día más en este maldito pueblo» le respondió. Ella se opuso rotundamente, entonces él le explicó todo lo que le había sucedido. Ella pensó que se estaba volviendo loco e intentó llamar a un psiquiátrico para que le ayudasen. Él pensó que no podría haberse vuelto loco tan de pronto, él siempre fue una persona sana mentalmente, y no es posible que ahora enloquezca sin ninguna razón. Esto que está pasando es real pensó. Debo alejar a mi familia. Will le pidió a su esposa que se fuesen, pero ella seguía negándose, entonces llegó la noche, y él durmió en el sofá. Tuvo un sueño en el cual veía a su familia en un picnic, pero pasaba algo distinto a los otros sueños, él estaba observándolos desde lejos, y de repente ve aparecer la figura negra, la cual había tomado su identidad, porque jugaba con sus hijos y comía con ellos, mientras él se limitaba a verlos desde lejos. También observó que era él quien llevaba el colgante colgando de su cuello. Estuvieron unos minutos, entonces la figura le miró a él, en sus sueños anteriores su cara estaba cubierta, pero en este no, estaba completamente deforme y llena de gusanos. Le aterrorizó, y tras esto todos ellos se montaron en el coche, el cual fue directo a un acantilado. Cayó y hubo una enorme explosión. Will gritó desesperadamente mientras perdía a su familia, con un grito desgarrado de dolor, no podía soportarlo, entonces fue cuando sintió un aliento en su nuca, que dijo, con una voz terrible, ni siquiera puedes protegerlos. Se desvaneció con una risa diabólica. Will se despertó de golpe, estaba completamente sudado y sentía un miedo incomparable, eran las 4 de la mañana, y su esposa no estaba en su cama. Él se temía lo peor. Entonces fue al cuarto de baño, y vio en las cortinas marcas de sangre hechas con las manos, apartó la cortina y vio la bañera llena de sangre, era un espectáculo perturbador, ya que además de sangre había tripas flotando, y entre las tripas se encontraba el colgante. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda, se dio la vuelta y vio que gotas de sangre brotaban de todas las paredes, era una pesadilla hecha realidad, llamó desesperadamente a su familia, pero nadie contestaba, siguió corriendo tropezando por toda la casa y resbalando con la sangre, las lágrimas que recorrían su cara eran las más amargas que hubo en su vida, entonces vio a una criatura horripilante, que pareciese salida de una pesadilla devorando a su hijo muerto o lo que quedaba de él. Gritó con todas sus fuerzas, rabia e impotencia se apoderaron de él, entonces lo que parecía ser un rostro surgió de ese monstruo deformado y le dijo, con una voz demoníaca. Ni siquiera has podido protegerlos. Will fue corriendo a por la escopeta del abuelo, el monstruo le siguió a una velocidad muy alta. Will consiguió la escopeta y consiguió matar al monstruo, antes de que le atacara, entonces, oyó una voz en su cabeza. ¿Y ahora qué harás, Will? Cuando Will abrió el armario para guardar la escopeta, encima de él cayeron las cabezas arrancadas de su esposa y de sus hijos. Su amada. Vio lo que le hicieron a su amada. De alguna forma, en su mente visualizó el tormento al que fue sometida. Cogió la escopeta, y se la metió en la boca. No podía soportarlo más. Ese día se acabaría la familia Strawhill, para siempre. ...y el demonio está buscando a su siguiente víctima. Bueno bueno, ahora le toca al mejor. Tengo dos relatos, uno corto y uno largo, así que aquí voy. El primero se llama, una sensación en la tripa, y el segundo, el gato sin ojos. Bueno, comienzo ahora. Una sensación en la tripa. Me desperté de mi sueño por un golpe fuerte. Traté de volver a dormir, pero he oído otro sonido exterior. Mi instinto me decía que debía salir de mi casa, pero decidí no escuchar. El intruso irrumpió en mi casa con una sonrisa grotesca. Tomó todas mis prendas de vestir, joyas, y finalmente, golpeó mi cabeza con la pala. Si tan solo hubiera escuchado a mi tripa, lástima que los gusanos se la comieron hace mucho tiempo. El gato sin ojos. Escribo porque no tengo nada mejor que hacer porque necesito que sepan la verdad, y porque es lo único que él me deja hacer. Lo que ocurrió es tan bizarro, paranormal e ilógico que no podría imaginar que mucha gente crea lo que estoy por contar. Soy un escritor de una editorial muy exigente, justo había terminado un buen libro de autosuperación, pero tenía errores y me habían obligado a corregirlos para entregarlo de nuevo una semana después. Siempre fui un amante de los animales y no estoy en mi ciudad natal, vine porque en esta ciudad está el plantel principal de la editorial. Solo estoy de viaje y vengo de lejos, estoy en un pequeño departamento sin compañía y no pude traer a mis mascotas en el trayecto. Iba directo a una tienda de mascotas para conseguir un compañero temporal y no sentirme solo mientras estaba encerrado arreglando los pequeños errores del libro camino hacia el lugar me topé con un gato, no tenía ojos, extrañamente no me dio miedo, incluso me dio lástima, así que decidí tomarlo. Justo ahora me arrepiento de haberlo hecho. Lo llevé a revisar con un veterinario para ver que no tuviera algo grave, solo tenía una pequeña infección en la pierna, pero apenas estaba emergiendo, así que fue fácil erradicarla. En la sala del veterinario era fácil notar que yo era el único al que no le daba asco la situación del gato, nunca le puse nombre, tanto porque no me dio tiempo, como que todavía no me quería encariñar tanto con él. Una vez en casa, lo dejé que jugara libre por el apartamento. A pesar de estar ciego parecía saber exactamente dónde estaba y cómo moverse por el lugar, no me pareció extraño, solo pensaba en lo prepotente que se ha de sentir el pobre animal. Mientras él jugaba, yo comencé a corregir los primeros errores del libro en mi laptop. e Inmediatamente me fui a dormir, todo normal, fue a la mañana siguiente cuando todo comenzó. Créanme o no, cuando desperté mirando al pecho, había sobre mí un hombre viéndome a los ojos, parado a un lado de mi cama, pues o creía que hacía, pues ese hombre no tenía ojos con que verme, solo veía un par de cuencas vacías, grité como cualquier persona normal lo haría. Estaba paralizado, y el hombre se dejó caer al piso para andar a cuatro patas, se acurcó en una esquina, sacó de su bolsa una libreta con una pluma y comenzó a escribir. Cuando por fin tuve la fuerza de levantar la cabeza, el hombre no reaccionó, poco a poco me levanté, aprovechando lo concentrado que estaba él en su libreta, me acerqué a la puerta y la intenté abrir, tenía algo abajo que lo atoraba, intenté sacarlo, cada vez con más desesperación y sin ningún efecto positivo. Me acerqué a la ventana, estaba tapizada de mucho papel de libreta, era la base en la que había comenzado a escribir mi libro, apenas pocos rayos de luz entraban, lo suficiente para iluminar la habitación, intenté quitarlos pero parecían estar perfectamente aferrados a la ventana, la golpeé sin un buen resultado. Volté y desde su esquina el hombre me estaba observando fijamente, con la fuerte oscuridad interna de sus ojos, con mucho miedo y temblando demasiado me esforcé en preguntarle, ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Solo recibí un fuerte maullido a cambio, me hizo pensar un poco y busqué un poco en el cuarto, aún temblando y con su mirada inexistente, fija y penetrante encima de mí, no veía al gato ciego en ningún lado, entonces lo noté, aquello que tanto me observaba era mi gato al notar que me había dado cuenta de lo que ocurría, él se me acercó, yo desesperado intentaba alejarme de él en vano, y se arrulló conmigo ronroneando, a estas alturas yo estaba a punto de llorar, cuando vi que se durmió, intenté pensar alguna solución, pero en ese momento no pude hacer nada, pues si me movía seguro él se despertaría, sin saber cómo ni por qué, caí dormido. Desperté y él estaba de nuevo en su esquina escribiendo en su pequeña libreta, esta vez volteando hacia mí varias veces para luego continuar escribiendo en su libreta, me levanté, esta vez con más confianza porque noté que él no planeaba hacerme daño. Me dio hambre y entonces volvió el pánico de nuevo, estaba encerrado en mi propia habitación, no podía salir a la cocina, no tenía que comer. Mientras pensaba esto escuché un pequeño crujido, era el estómago del gato, los dos volteamos al mismo punto, su barriga, luego él me volteó a ver a mí, sin nada que hacer, y yo con los nervios de punta por su mirada oscura tan penetrante le dije un poco tartamudo, no puedo salir a la cocina, solo si me dejas salir podremos comer. Al oír esto me observó por dos segundos más y volvió a su libretta. Pensé busqué soluciones, no había ninguna, estaba, y sigo encerrado aquí, con él. Solo pude pensar en una cosa, en un solo plan. Que me rescataran, en menos de una semana la editorial notará que no aparecí, intentarán contactarme, no responderé, hablarán a la policía y rompirán aquí, si el gato pudo volverse humano, o humanoide, o lo que quiera que sea eso. Podrá volver a lo que antes fue, entonces parecerá que simplemente me encerré yo solo aquí, y el gato saldrá inocente y atrapará a alguien más, en este momento comienzo a escribir esto, para que cuando entren aquí y me vean muerto de hambre, lean esto y se encarguen del maldito gato. Han pasado tres días desde la última vez que escribí, muero de hambre, y parece ser que él también, pero no hace nada, sigue escribiendo, sigue observándome, pareciera que me analiza, soy su experimento, soy su muñeco de prueba, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué hace esto? No fui al único al que se lo ha hecho... Quiero salir de aquí, quiero que ese gato se aleje de mí, no le puedo hacer nada, no cambiaría nada, seguiré atrapado aquí si lo mato, debo seguir su juego, terminar su prueba, quizás así me deje salir, quizás así quede en libertad, solo debo esperar, dejarlo a él terminar, no preocuparme y seguir tranquilo, estoy al borde de la locura, ayuda por favor, ayuda, ayúdenme, no quiero seguir aquí, ayuda... Este texto fue encontrado, junto a un cuerpo dentro del departamento, el cuerpo se encontró en la cama, sobre él un gato negro y sin ojos, al cuerpo le faltaban partes de su piel, debajo de las manos habían restos de carne, los policías antes de leer esto creían que el estrés había llevado al escritor al borde de la locura, para encerrarse él solo y alimentar a su gato y a él mismo con su propia carne. El diario encontrado a un lado del cadáver dio a entender otra cosa, en cuanto los policías entraron al cuarto el gato, volteó y los miró con la profunda oscuridad de sus cuencas vacías, miró fijo a uno de los policías allí presentes y el único al que el pánico no poseyó, tomó al gato entre sus brazos mientras registraban el lugar. Al irse todos y antes de que nadie leyera un el diario ese policía se fue directo a su casa con el felino y desde hace cuatro días no se tienen noticias de él ni de su familia Bueno amigos Esto fue todo Este sí que fue un video bastante largo, jajaja, ja, ja. bueno, comenten, puntúen, y si les gustó, solo si les gustó, suscríbanse, adiós, y buena suerte, y por cierto, hay cosas horribles afuera, cosas que esperan, a que te descuides, para hacerte daño, pero, lo que está detrás de ti, tampoco es muy amigable. <risa>